Bueno mi gente, ya tú sabes, aquí regreso a Alto Calibre Radio Show. Hoy como siempre, ya tú sabes, tirándote la buena música de la nueva, de la vieja y ya tú sabes, como siempre, las exclusivas por aquí por Alto Calibre Radio Show. Visita nuestra página wwwalto la letra calibre.com, MySpace slash alto calibre, .com, .com ya tú sabes, con la K. Llegó la hora de la pauta, nada más y nada menos que lo prometí de deuda. Y por primera vez, ya tú sabes, aquí en Alto Calibre, pues el honor es mío tener aquí por primera vez, ya tú sabes, alguien de esa.. Desde de, el género que tiene una, una lírica pesada, el hombre ya tú sabes, no tanto le mete al reggaetón, pero ya tú sabes, el fuerte de él de verdad, de verdad, que es el hip hop. Y bueno, vamos a estar hablando con él aquí en Alto Caliberio 8. Así que mi gente, nada más y nada menos que Coscuyuelamen. Ya, Tranquilo. ya tú sabes, siempre estamos tranquilos aquí, ya tú sabes Así que, bienvenido una vez más aquí en Alto Cali y Como lo dije, ya tú sabes, primera vez que no sea ni la primera ni la última Tú sabes que aquí las puertas estamos para todo el mundo Sobrepasando las 635 mil personas, ya tú sabes, Radio Escucha sí. en, en tan solo dos años, papi, ya tú sabes No es lo mismo que te cuenten una historia, hacer historia Así que, Exacto. ya tú sabes, aquí estamos no, no, y te felicito por eso, coño, claro, en pues, claro, es un logro bien brutal Y que no aprovecharlo, mandar un saludo a toda esa gente que nos está escuchando. Ya tú sabes, está en sintonía alto calibre con el blanco. Ese es así, ya tú sabes. Así que tam, a, a, a, también así de radio, también tenemos ya tú sabes alto calibre TV por la cadena Telemundo acá en Tampa. Así que ya tú sabes, Cosco, cualquier videito que tenga por ahí, lo suba por acá rapidito para estar pautándolo en la, en la televisión. Ah, pues ya ellos están activos ahí. Bueno, Cosco. Ya estamos aquí nada más y nada menos, cuéntame lo que la gente estaba preguntando por ahí, invasión, cuéntame de ese disco de invasión. Esa invasión tú sabes que, que, que es un disco del cual se ha hablado un montón, ya hace ya como tres años trabajando en el disco, este, trabajando este, a, para hacer lo que es la bomba, ¿me entiendes? Un disco que va que, a que marcar la historia, un disco que, que, que tiene a todos los mejores artistas del... Tú sabes que ahora mismo, en verdad, uno recoger un disco en el cual tenga a unos pilares como lo que es Daddy Yankee, como lo que es Tom Omar, como lo que es Héctor El Fader. Tú sabes, no, no está fácil ahora mismo conseguirlo a todos y meternos en el mismo disco, pero tenemos un disco súper bien montado. Saben todos, Cangri, está, como te dije, Don Yanky, Héctor, está Zion, está Puerto Arcángel, Jolly Randy, está este servidor Cuscuyuela, el disco está súper, súper montado. Con tanto nombre que me dice este... Oye, una, un comentario que se corrió fuerte, fuerte, fuerte, que, que espero que tú no lo aclares aquí mismito. El disco de Cosculler, de perdón, de Invasión, ¿es tuyo Coscullera o es de Eco? Porque en verdad que hay una, una confusión ahí, que si el disco era tuyo, se regó primero y después también entrevisté a Eco aquí en Alto Calibre, pues él dijo que pues mi disco Invasión y ahí fue que hubo un, un poquito de confusión. ¿Qué es lo que hay con ese disco? No, no, mira, no, no. El disco de Invasión, Invasión es una compañía. Como sabe mucha gente, pues Invasión es la, la disquera por la cual yo estoy filmado este, y, y en asociación con este conde. se hizo, se hizo el, el disco pero no el disco pues Eco tiene, eco tiene su participación en el disco y, y es parte del de disco y es Eco y la disquera mía no es el disco mío el disco mío viene después de invasión ese es otro punto entonces que hay que tocar este tú crees que todavía le falta coscuyola por, por, por calentar la carretera más eh, porque obviamente sabemos que el fuerte tuyo es el hip hop tú sabes más que el reggaetón tú crees que la gente está ahora mismito gato para escuchar eh, un 85% de hip-hop en un disco tuyo o tú crees que hay que darle 50-50? Fíjate, yo yo en verdad te diría que, que, que no, no, no, no es más como un 50-50. Es más como, voy a voy a trabajar no solamente hip y reggaeton, vamos a hacer diferentes fusiones. Este Hasta ahora tenemos un, un, un dron de temas grabados, tenemos como 15 temas grabados ahora mismo, de los cuales vamos a escoger temas para hacer y seguir haciendo, pero tengo... no saben que cultura profética pues es una bandita reggae que tiene una pauta brutal y los tipos han enviado todo el mundo con su música pues siempre en verdad yo soy fanático de ellos me gusta cultura profética y un tema con ellos en verdad es un palo bien brutal este estamos trabajando estamos trabajando temas en verdad con, con, con todo el mundo y de verdad que es eh, eh, de verdad que sería un tema interesante porque no sé eh, eh, no sé todavía el plan o la visión que tú tengas pero Todo el mundo conoce a Cultura Profética como reggae ruth y entonces pues a ti te conocen como una persona de lírica. ¿Qué, qué, ¿Qué entonces, cuál es la química que viene entre ustedes dos? Bueno, ya, ya, ya, ya tú vas a ver en verdad. que eh, Yo con, con, con Willy este, lo conocí un día y fue bien raro porque yo siempre he sido fanático de ellos y desde que lo vi él me como que me reconoció a que sí que sé yo y yo bueno este humano este tipo me conoce a ver si hablo con él a ver si nos inventamos algo y la semana que después ya estamos en el estudio pum pum pum mandamos un tema ¿te hecho? y te digo que el tema yo todavía lo oigo casi todos los días pero aparte de eso vemos con el disco súper mega maqueado todo el mundo sabe que van a darse que te lo van a dar porque tú tienes un estilo tú sabes bastante diferente a lo que está ahora mismo sonando por la carretera este yo creo que si sí, tú sabes eso es lo que la gente por lo menos de acá afuera es lo que siempre está pendiente ya tú sabes a estilos diferentes no más de lo mismo pero coco está aquí en alto calibre papi tengo miles de personas ya tú sabes pendientes a lo que yo voy a preguntar porque ya tú sabes que por lo menos en eso nosotros nos distinguimos tú sabes eh, ni en bochinche ni en nada solamente llevar la verdad al público y bueno ya aquí okay. estás tú ya tú sabes para que pues nos aclare eh, en cierto punto lo que tú crees que tú puedes aclarar lo que tú puedes hablar este, si estás dispuesto pues ya tú sabes a todas las preguntas pues vamos allá arriba Cosco, queremos saber nada más y nada menos ahora mismo la controversia que tú tienes pues con el mono de raza gastán, cómo ustedes se conocieron, eran amigos antes, qué fue lo que, tú sabes, qué, eh, háblanos desde el principio, porque todo el mundo lo que le pregunta es, ah, que si escuchaste la tiradera de este, que si tú, ¿qué tú tienes que decir? No, no, vamos desde el principio. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron, si fue que alguna vez se conocieron? Pero en verdad, este cómo te explico, Blaco. Yo conocí al hombre, de ese yo bombuda, ¿me entiendes? De ese gombo el que. Sí, el que siempre ha sido mi pana y todavía después de muerto, si sí, es un hermano mío, es el Buda, ¿me entiendes? Pero aparte de eso, ¿tú sabes? Yo no, no, tú sabes, no, no te puedo abundar en una persona que en verdad no le está trayendo mi pauta, ¿me entiendes? Eso es lo que, eso es, a mí me lo dicen, y acá rato, verá, fulanito te tiró. ¿Cuánta gente, cuánta gente ahora mismo no me ha tirado en la internet? he visto un montón de chamaquitos, un montón de tirajeras, cada vez hay una nueva, chamaquitos tirándome. Yo sé que el hombre la tiene para mí, es duro, que con es, está tirando y todo eso. Pero en verdad, en verdad, fue por lo que nosotros lo hicimos con... Para mí, blanco, para mí, sinceramente, eso es un vacilón. O sea, tú no esperas nada de esta tiradera, tú sabes, no te está dejando dinero. ¿Tú crees que tú puedes... No. Pues... Escribe solamente, pues, tú sabes, pues, para las locas, pues, para que ya tú era, sabes. No, sí, si eso, eso, mira, para pa decir, para serte más sincero, de la primera que me tiró esa, esa, esa persona, la primera vez que me tiró, yo, me era, de hecho, la oí como 10 veces por la risa que me da. Después, mira, fue por aburrido en el estudio, la llegué al estudio al lado, no, que sí. Tenía unas cosas en la mente, tú sabes, esas cosas que se le ocurren ahí, ta, ta, ta, ta, que sí el millonario y no tiene un chatamío a no pelear con un heavyweight que después que da, da, da, da, da, da, da. ni doble 12 lo tiramos al garete oh. ya rápido el tipo está eh, esperando a que yo sume para tirarme da, por favor o sea que es? si venimos a hablar Autos, ahora mismo Autos Tú sabes, y no es ahora que tú tocas el tema ese del hip hop este que se está muriendo, yo creo que lo están dejando morir, este, nada más y nada menos que los, que los que cantan hip hop en Puerto Rico, que no han tenido la oportunidad de pegar. Yo creo que ellos son los mismos que lo están dejando morir, porque entonces ahora mismito Santo Domingo, este, como quien dice, le está pasando el rollo a Puerto Rico en cuestiones de hip hop. Cada canción que cantan de hip hop este la están está pegando. Santo domingo está brutal. Yo, yo me pongo a ver así, cositas que me enseñan por ahí, mera en donde yo me recorto, son todos dominicanos ahí, me traigo un montón de de, de hip hop de allá, gacho, los no, chamagitos cangri. Y las pistas también, una pista súper buena. Oye, ¿para quién es eso? Y yo digo, son balas locas Pero ¿para quién puede tirar? Eso es tiradera, ¿verdad? Este que ni sabe quién es ese hombre ¿Me no. entiendes? No, y que te digo una cosa, tú sabes así mismo, Lo que pasa es que pues al, Porque tú no mencionas nombre en ninguna en, en ninguna, en la canción, en ningún momento tú mencionas nombre Pero rápidamente la postean en el internet Como que Tiraera, Agastan y a Kenny Sí, sí, Tiraera, Agastan y a Kenny eh, Entonces pues ya tú sabes Eso, mira, es más, es más Es más, para hacerte verdad, todo el mundo sabe que ahí no hay nada para que todo eso está ¿entiendes? Pero, pero como mismo digo antes tema, yo no tengo guerra con nadie. Yo no puedo echarle más tierra a un muerto. Yo no puedo darle tiro a una persona que está muerta. Tú no te puedes poner para alguien que en verdad no está, no está, menos si usted no está de género. No me tires, me río de ti. O sea, que eso es. Y para o sea, Kenny, mira, y Kenny, Kenny, tú sabes qué es lo que pasa con Kenny. Te digo la verdad, blanco El canaquito me llamaba todos los días a mi celular. Buda, el difunto Buda, mi hermano, que lo quiero allá en la gloria. Me decía a mí, mira, ayuda al chamaquito, Coco. Ayuda al chamaquito. Ayuda, coño, mira. Coge el teléfono y le di tu teléfono al chamaquito. chamaquito me llamó un millón de veces. Mira, yo le tiro, yo le tiro, yo le tiro por ti. Yo le tiro a esta socio. Usted gay, no me llame más. Le piché todas las llamadas y de repente, ¡pum!, me tiró. Pero ahora te digo yo, ¿quién es ese tipo, brother? Ese hombre no suena a tequilate. Nada, cabrón, ¿me Mira, no tanto eso, este, tú sabes, Cocu, eh, pues, lamentablemente tú has pasado por eso mismito, tú sabes, eh, no es una cosa que se puede tapar ahora mismito, pero ya pasó entre tú y Gastán, este, que se fueron a las manos, o lo que sea, whatever. el problema que pasó tú sabes, este, físicamente entre ustedes, y, y es un problema que ha venido también trayendo la misma tiradera de, de, de, de Arcángel con Vaquerón y El Lápiz, lo mismo que ha pasado con un montón de artistas, tú sabes, que lo cogen en otros países, y, y, y ya tú sabes que eso es fuego a la lata, este, tú sabes... Por lo menos mi personalmente... Me gusta la tiraera, porque tú sabes, llama la atención aquí. Oh, es, pero es, no le gusta. Es el, el que más skill <risa> tenga, ya tú sabes, el que más poder tenga en esa mente y en ese lápiz para encima de esa libreta. Eh, pero como tú dices, tú sabes, mucha gente aquí pues lo coge personal, tú puedes tener tu compito y, y, y nada, y tú, y tú sin decir nada, eh, tiraste una bala loca y, y, y pues. Y puede ser que tu compito se encuentre al, al enemigo tuyo por ahí, le den una prendida. O, o viceversa, ah. o, te, o te den una prendida a ti, tú sabes. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? No, no, no, eh. Exacto, uno tiene que, que mantener un margen, un margen, ¿me entiendes? Si fulanito o menganito tiene un problema conmigo en la calle, pues eso es entre él y yo. Ahora, si te tiras a la música, es diferente porque es como, como mismo dije yo, mira, en la música, cógelo como en la calle, no voy a tirar un y voy a pelear con un peso pluma, brother, porque no va a pasar, ¿me entiendes? A veces eso la música. Eso es así. Va a hacer la música el más chiquito, es el más pegado. No importa. No importa el tamaño que tú eras, socio. Uf. Si tú no estás para tirarme a mí, socio, no me tires. Porque no estás para mí. Yo no me voy a poner para ti. Uh. En, en, en un minuto te barro. Entiendo lo que te digo Como diría Ya tú sabes Nada más y nada menos Que Randy Obligado. Obligao <risa> oh, Cuyol, Aquí en Alto Calibre Papi Oye Sigueme hablando Entonces de Invasión Para cuándo es que sale Ya ya tú sabes Para darle punto y final Muerte a esta conversación De De Agosto 7 sí, Invasión La bomba El disco del año Uy. Recuerda que te lo dije El disco viene demasiado De pesado Y como tú dices Reunir a tanto artista Pegado en una producción Hace tiempo Que no se ve eso No, hace tiempo que no se ve. No, en verdad que, que, que es una bendición poder tener a persona artista en el mismo disco. Tengo dos temas ahí, uno con un mexicano que está súper bueno, un tema social, que lo grabamos hace un tiempo, pero pues, como yo, como, como yo digo, ese tema está en verdad 3.000 años de luz por encima de lo que hay ahora mismo, el tema está súper brutal. Tengo un perreo que lo trabajé con Sosa, el chanadito que está dando mucho palo ahora. Y tú sabes, volvimos hace rato. Aprovecho para decir, tú sabes, ya hay comenzum, soon. Eso viene por ahí también, bien pesado, igual que Invasión. Este, y tengo un tema un perreo, en verdad, Blanco, que en verdad es de los perreitos que más me gustan a mí. Ave María. Y eso, que no conocemos mucho a Coscuyola con su perreo. Oye, la verdad es que la canción esa de lento. Va, María, pues, acho, ah, está. Ya tú sabes, la piden aquí en Alto Cali, en Show, cada vez ya tú sabes. Ah. Mira. Ponme esa de Coscuyola que si ya tú sabes a lo lento que si. Bueno, está bien, vamos a complacerlo entonces a todo el mundo. Eh, eh, eh, así que... por un apoyo de verdad, blanco. No, ya tú, tú sabes. hermano, mira, para contrataciones, recuerda de Digo Production 473 estamos activos 247. Repítalo, repítalo Coscu para el que se lo perdió con el área CO. 1087, 473 Production. Ya tú sabes, eso son para contrataciones de Coscu, yo el amén, ya tú sabes, aquí el versátil, papá, así que bueno Coscu, de verdad que no te quito más tiempo, gracias por estar una vez más en tu primer, ya tú sabes, tu primera entrevista aquí en Alto Calibre, que no sea ni la primera ni la última, Este, despídete de tu gente y presenta entonces la canción que todo el mundo está esperando aquí en exclusiva, hoy nada más y nada menos en Alto Calibre Radio Show, la canción tuya y de mexicano. Bueno, ya tú sabes, Miguel, que estás escuchando Alto Caribe Radio Show con el Blaco. Y vas a escuchar ahora mi tema de invasión, el de los cuidados y mexicanos, hit que se lo disfruten. Esta pastilla no va a asegurar. de la vida lo que me tiene preso. Madre, a que yo vine este mundo. Me hundo en el pecado más profundo, me pliega red, en mi cuarto asomado por la ventana veo el mundo dando vueltas, pensamientos me acorralan y me cierran, pues desde pequeño yo aprendí que el paseo que llamamos vida es un corto camino y el destino solo lo sabe el señor divino que se entrega hacia nosotros para Necesariamente un monaguillo va a ser puro en cabuya. Ahora el que miente es el que jura y en verdad. Si no es con por conveniencia nadie ayuda el que pide chavo. No es porque quiere, es porque simplemente por que soy el razón. Ello no los tiene y se mueren, muchos se mueren todos los días. Y en agonía sienten cómo se le va la vida y se mueren, muchos se mueren cada segundo. Pero la realidad que sigue dando vuelta el mundo. Necesariamente murieron miles de gente desde niño a viejo y hasta adolescentes porque algo que no discrimina edad, en la muerte le llega a cualquiera y de cualquier manera cuando menos te lo esperas te dan gabela y que pena ve como explotaba la gemela y al momento miles de familias quedan inconcretas por los males, para llevar a cabo los mensajes que en un país en otro hay diferencia de ideales, se sabe pero Norte, är inte så lätt att få en kärlek. Det är inte entre lätt att få en kärlek. Det är inte y lätt att få en que Det är y y que que en masa. Están pasando en el momento que yo estoy cantando, en el segundo que estás